Vamos a hablarles durante una hora de temas de economía, de política, cosas que pasan en las empresas, responsabilidad social, un poco de tecnología. Vamos a hablar de todo eso en este solo negocios. Estamos online en Radio LED. Nos pueden ver también porque tenemos camarita activada. Así que si van a www.radioledonline.com, ahí también nos, nos pueden ver. Eh, está de moda esto, viste, de la, de la, radio, que, de la radio que se ve Está, está bueno, por ahí acompaña un poquito Ah, me gusta Bueno, hoy nos opera Mariano Toloso, le damos la bienvenida Va a ser el operador nuestro, saluda, hace doble venia Así que bueno, bienvenido Mariano a los controles de, de Radio LED de Solo Negocios en este caso Tenemos una cuenta en Twitter que es arroba solonegociosweb Y una página en inter internet, así se dice, www.solonegociosweb.com.ar Bueno amigos, muchos temas en esta, en, en esta mañana Vamos, Ayer estuve en Salta En el foro del B20 Ustedes saben, este año la Argentina Es organizadora del G20 Que es un, eh, un, un Gran conglomerado eh, Mundial de, de, de opinión Y de realización De, de, de tareas y de dictado de de normas globales ¿no? son, se juntan los presidentes de las principales 20 potencias del mundo, las 19 más la Unión Europea y delinean algunas cuestiones muchas son importantes otras no, son, no terminan de hacerlo todas son importantes pero otras no terminan de, de impactar tanto en tu vida en tu vida real pero bueno es una, es una gran reunión que se hace con todos estos líderes este año la presidencia del G20 la tiene la Argentina se va a hacer a fines de, a fines de noviembre el encuentro de los mayores mandatarios acá en el Centro Cultural Kirchner que va a presidir el presidente Menem hoy el presidente Menem, estoy leyendo Menem en, la, en una noticia y dije Menem mirá vos qué fallido, el presidente Macri se ríe Mariano del otro lado del, del otro lado de la, del vidrio, estaba leyendo Menem en la pantalla con la noticia que después por ahí les cuento y me salió así, el presidente Macri Mauricio Macri va a presidir el G20 no había G20 en la época de en la época de presidente Menem bueno, te decía, va a presidir Mauricio Macri, la reunión del G20. Y es un año de trabajo muy intenso. Ya el año pasado también. Pero este año ser presidir el G20. ¿Te imaginas? Van a venir los principales líderes del mundo. Qué balonqui, ¿no? El año que viene a la Argentina. Desde Trump hasta Trudeau. Hasta el presidente de Francia. De Inglaterra. Los principales líderes del mundo. Bueno, todos todos acá en la ciudad de Buenos Aires. Durante una jornada. Pero... El trabajo paralelo se va haciendo a lo largo de todo el año con reuniones en la Argentina y en todo el mundo. Hay además foros paralelos al G20. El B20, la B larga de business, que aglutina a los hombres de negocios. El W20, que aglutina a las mujeres. El L20, que es de labor, que aglutina al mundo del trabajo. Todos son grupos paralelos. El grupo del G20 ya tiene... Un montón de, de grupos verticales de acción, de energía, de política, también de trabajo y demás. Pero además están estos grupos en paralelo, que son grupos privados de acción, cuyo objetivo es a lo largo del año hacer reuniones en Argentina y en todo el mundo y después emiten una serie de recomendaciones a los líderes globales para emitir el documento final del, del G20 allí por noviembre. Bueno, estuve en una de las reuniones del B20, que es el Business 20, que tiene que ver con este grupo paralelo vinculado con cuestiones de los negocios. En Argentina lo preside Daniel Funes de Rioja, que es uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial, presidente de la COPAL. Y bueno, tiene grupos, subgrupos muy interesantes, economía digital, finanzas, eh, transparencia. Bueno, un montón de verticales que van haciendo reuniones y también se hacen reuniones regionales, en este caso en Salta, como para hablarle, también al empresariado y a las pymes, en este caso del noroeste argentino. Muy interesante la reunión que se hizo ayer en, en, eh, en, en, la capital, en la capital salteña. Primero tuvimos la oportunidad de hablar con el gobernador, vas a ver ahí alguna nota mía publicada en InfoAe, una entrevista al gobernador, al gobernador Urtuey y después fue el encuentro en un hotel céntrico ahí en Salta. ¿Qué pasó? Bueno, los temas eran, estaban, eran los previstos, ¿no? Estaban, se iban a hablar de pymes, de, de, digamos, de cómo potenciar a la Argentina y cómo potenciar a las compañías, de competitividad, cuestiones que están en, el, en la mesa de discusión todo el tiempo. ¿Pero qué pasaba? Veníamos de una semana de mucho roce entre el empresariado y el gobierno. Vos sabés que el, el, el, la semana pasada el ministro Francisco Cabrera... Salió a decir que los empresarios eran unos llorones, como una cosa así como que se dejen de llorar y se pongan a invertir, dijo eso claramente el, el, ministro, eh, el ministro Cabrera. Bueno, había buena onda, hay buena onda entre el empresariado y el macrismo, pero como desde la UIA de algunos otro, otros organismos eh, que nuclear empresarios salieron a, a criticar muy levemente algunas cuestiones que tienen que ver con la economía, Cabrera salió con los, con los tapones de punta. La bajada del gobierno es, no nos bancamos ninguna, ninguna chicana, ninguna cuestión. Los corremos por el lado, por el lado que vienen. Nos, nos vienen a decir que falta un poco de, bueno, que el dólar está atrasado. Muchachos, déjense de llorar e inviertan. Es un poco una deuda, Macri. ¿Te acordás que le pidió varias veces desde que asumió? Él creía que el empresariado argentino iba a responder de otra manera. No respondió el empresariado argentino como el presidente lo esperaba. Y desde entonces, cada vez que puede, los pincha un poquito. Ahora... Uno de sus ministros más importantes, Cabrera, el ministro de producción, salió a decir directamente en un tono un poco agresivo, bueno, dejen de llorar e inviertan. Después de eso salió Miguel Acevedo, que es el presidente de la, de la, de la Unión Industrial, a poner un poco de paño frío, pero también a, a pinchar un poquito, a decir, bueno, por ahí en el gobierno están un poco ansiosos, un poco, ansioso, poco nerviosos, salió a meterle a meter alguna cuña y a lo largo de la semana de, de, estos, de estos días, eh, el, el domingo y el lunes y un poco el fin de semana hubo alguna respuesta pero desde la UIA trataron de ponerle un poco de paño frío a esta cuestión así llegamos al, al, al evento de ayer donde obviamente la UIA tiene eh, Funes de Rioja que es el presidente del B20 Daniel Funes de Rioja es uno de los vicepre vicepresidentes de la UIA <coughs> dentro del B20 está el llamado el grupo de los seis que son los principales sectores de la economía representados con lo cual Miguel Acevedo estaba ayer en Salta eh, José Urtubey, que es el hermano del gobernador y que es vicepresidente también de la, de la UIA nacional y presidente de la UIA, UIA salteña, eh, estaba también y era como el anfitrión, ¿no? era el local, se hacía en su provincia, o sea, estaba representada la, la UIA. Justo están por hacer una conferencia de prensa, el presidente del, del B20, Funes de Rioja, dice, bueno muchachos, dicen los periodistas, hoy vamos a hablar de, de cuestiones que tienen que ver con el B20, como diciendo, bueno... No nos van a preguntar por todos los bolones que andan dando vuelta para las, las cuestiones coyunturales. Nos llaman cuando quieren, dijo Funes de Rioja, y los atendemos. Pero hoy nos vamos a centrar en la agenda del B20, que es pensar el futuro. Argentina a largo plazo, eh, eh, sembrar las condiciones para que vengan las, las inversiones, mostrarnos al país. Eso es un poco, mostrar el país al mundo en el contexto del G20. Esa es un poco la idea detrás de, este, de esta tax force, de este grupo de lobby y, y eh, a, nivel, a nivel nacional y a nivel internacional, que es el B20, pero con mucho protagonismo de la Argentina este año, como te decía, por la presidencia del, del, del G20 y por ser anfitriones de esta reunión de líderes globales. Bueno, ahí estamos en Salta, estaba todo bien, y en un momento empezamos a mirar los teléfonos, los periodistas, mientras se daba la conferencia de prensa, y empezamos a ver que en Clarín, por ejemplo, hay una, hay una nota de, del colega Ignacio Ortelli, donde manifestaba algunos dichos del presidente un poco también en línea con lo que había dicho Cabrera, pero un poquito más violento y que los diga el presidente no eran declaraciones formales, no es que Macri lo dijo formalmente, pero lo que hacía trascender Clarín era que el presidente en la reunión de gabinete, a puertas cerradas, pero que después trascendió, sabemos por dónde vienen estos trascendidos, obviamente alguien del gobierno llama a Clarín y le cuenta esto, el presidente había dicho que lo había definido a los empresarios como bueno gente que a las cuales... El, el, el ex secretario de comercio Guillermo Moreno les había quemado un poco la cabeza así dijo supuestamente Macri según Clarín y en esa reunión también Macri lo, había lo habría felicitado a Cabrera y le habría dicho Panchito, muy bien lo que dijiste, tenés razón te banco a muerte, estos dos conceptos, empresarios con la cabeza quemada por culpa de Guillermo Moreno, algo que cada vez que le nombras a Moreno el empresariado se le, le infla la venita de la cabeza, eh, Y la cuestión esta de respaldar entre risas y muy bien a Cabrera por lo que había dicho, lejos de bajar los decibeles y la tensión, como venía pasando el domingo y el lunes, volvió a, a levantar calor esta cuestión. Cuando terminó la conferencia de prensa lo agarramos a Acevedo y le preguntamos, ¿Acevedo qué onda con esto? Y Acevedo dijo, como cuento hoy también en, en InfoAe, muchachos me están haciendo atragantar la empanada porque estábamos, estábamos comiendo y había algunas empanaditas ahí, Dando vuelta, entonces bueno, Acevedo dijo de alguna manera, trató, dijo nosotros no nos vamos a pelear con el gobierno, le trató de bajar los decibeles a la cuestión, pero bueno, ahí, ahí quedó el tema, bastante, bastante resentido la reunión de los empresarios en Salta por la cuestión de las declaraciones de Macri. Y no quedó ahí la cosa porque más tarde, un par de horas después, se supo que eh, Juan Carlos Lascurain, que fue presidente de la Unión Industrial y que ahora es vicepresidente quinto de la entidad, Y que representa a una de las, de las patronales más importantes, como son lo, la industria metalúrgica y metalmecánica, metal, metal eh, había tenido un pedido de captura y estaba por caer preso inminentemente, cosa que pasó al ratito. O sea, el expresidente de la Unión Industrial durante el quillenismo, eh, Juan Carlos Lacurain, está preso por una cuestión, por una obra, en la, en la misma causa de Río Turbio en la que están involucrados eh, eh, debido y que, y que provocó también eh, eh, alguna turbulencia. Allí en, en el sur de Santa Cruz. El, cuestiones que tienen que ver con la, con la mina de carbón de Río Turbio. Bueno, aparentemente ahí la Jurain está involucrado con una obra que se anunció, que se pagó y que nunca se hizo. Y quedó preso. Entonces teníamos un día con muchos, con muchos empresarios en Salta. Con muchos empresarios de la, UIA, eh, de la UIA allí. Todo esto en un contexto donde Macri los cacheteaba un poco y donde le metían preso a uno de ellos. Muy rápidamente en la UIA, en Off the Record, salieron a decir la Curain es otra gestión, es otro, otro perfil de, de integrante de la UIA que, que estamos tratando de, de, de cambiar. Es una persona que no estaba yendo habitualmente a las reuniones de este año de la Unión Industrial. Obviamente que es vicepresidente quinto y que tiene el, que tiene el cargo y que es uno de los representantes dentro de la, de la, de la Unión eh, Fabril. Pero bueno, se despegaron a medias y rápidamente dijeron que no veían acá ningún ataque, no hicieron la Gran Moyano, que dijeron, bueno, esto, esto es un ataque contra el gremialismo y demás. No, no, no, dijeron, no vemos ningún ataque contra el empresariado ni nada, son cuestiones que tiene que dirimir la cura y la justicia, pero no estaban ni enterados los empresarios de que esto iba a pasar, les cayó como un balde fría como dice recién Acevedo hace un ratito en La Nación. Así que, bueno, muy interesante el B20, cruzado por estas cuestiones que tienen que ver con la política y la, la justicia, con un caso puntual de corrupción de uno, de sus miembros, así que muy interesante la jornada, siguen habiendo eventos del B20 a lo largo de, de, de todo el año, va a haber eventos regionales, el próximo es en Córdoba en abril, después va a haber un evento en, en, en París, porque los grupos, de, los grupos de trabajo que tienen dentro del B20 están representados cada uno de estos grupos seccionales que yo te decía, Economía 4.0, Finanzas y demás... Los presiden a todos estos un argentino, un importante empresario del sector argentino, pero después están, está, los integran a estos grupos personas eh, de todo el mundo. Son más o menos unos 100 eh, empresarios por cada uno de estos 7 de estos u 8 grupos de, de, de interdisciplinarios de, de tareas eh, y que van a fijar, de ahí van a salir las recomendaciones que va a ser el Business 20 para los líderes globales a fin de año en el G20 acá en Buenos Aires. Bueno, es un poquito el resumen de lo que pasaba ayer en Salta. Hay otras cuestiones, algún, algún informe del, del FMI que es bastante pesimista con que Argentina pueda, pueda bajar más del 4,5% el, el déficit fiscal eh, para este año. Y yo te nombraba a Moyano en algún momento. Bueno, hay todo un bolón que en la CGT, vos sabés que los Moyanos se fueron de la conducción de la CGT y hay la CGT, obviamente que está, está, está quebrada, eh, el, el triunvirato no tiene, no, está desautorizado, obviamente, por, por, por los, las distintas partes que lo, que lo componen. Bueno, y hay un proceso para reorganizar la CGT. Hay que ver cómo, cómo, se va, cómo se va a hacer. Te vamos a ir contando en Solo Negocios cómo se da esta cuestión de reorganización de la central de los trabajadores. Ahora vamos a escuchar un poquito de música que nos va a poner Mariano y volvemos en instantes con algunas entrevistas acá en Solo Negocios. Recuerden, arroba, solo negocios web www solonegociosweb.com.ar Ya volvemos, amigos. Solo Negocios Con Sebastián Catalano Bueno, volvimos 9, 18, 17, 5 La temperatura en este En este momento en la ciudad de Buenos Aires 9, 18 es la hora, obviamente 17, 5 es la, tem la temperatura Vamos a ordenarnos Sol en el barrio de Palermo, cielo despejado, tenemos un lindo día, va a ser calorcito, casi 28, 29 grados la temperatura máxima para el día de hoy, según el servicio meteorológico. Bueno, hace unos días, exactamente seis días, cuando Macri dio el discurso inaugural en la Asamblea Legislativa, mencionó muchas cuestiones, algunas vamos a tocar en este, en este programa, pero habló de, de un sector que él dijo que era muy importante que le van a poner mucho foco que es el sector de los servicios basados en el conocimiento tiene que ver con todo lo que tiene que ver con desarrollos de, de, de tecnología eh, eh, O, o, no, o no tanto, pero digamos, servicios que se exportan al mundo y que tienen que ver justamente con esto, con algún, con algún saber. Digo tecnología, pero bueno, puede ser, no sé, cuando vos tercerizás en el mundo servicios de, de contabilidad, por ejemplo, tenés contadores acá en Argentina trabajando para otras latitudes. Bueno, eso también son servicios basados en conocimiento. Pero no te lo voy a contar yo para que explicaros un poquito qué son los llamados SBC y qué importancia tienen eh, para la economía, la, la economía argentina y qué importancia tendrían si pasaran algunas cuestiones. Eh, estamos en comunicación con Luis Galeazzi, que es el titular de Argencom, que es una entidad que, que, que, está, que conforma, que es una cámara que, que nuclea a empresas justamente que son prestadoras de servicios basados en, en conocimiento y que e, están mirando al exterior, que exportan estos servicios. Así que Luis, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás Sebastián? Bien, bien. Bueno, gracias, gracias por... por uh, Por atendernos. ¿Querés contarnos un poquito cómo es, cómo es el sector de los servicios basados en conocimiento en Argentina en este momento? Sí, cómo no. Este, mira, hay un, en todo el mundo, no solo en Argentina, hay un crecimiento de todo lo que es la economía de servicios intelectuales, o sea, servicios intangibles. El mundo digital crea toda una nueva generación de, de servicios eh, que van desde los tecnológicos, el desarrollo de software, todo lo que es inteligencia artificial... Eh, abarca todo lo que es eh, servicios empresariales, o sea, los servicios que sus empresas se dan internamente. Eh, muchas multinacionales ubican en el mundo tres o cuatro eh, centros para la gestión de sus servicios y en esos centros concentran toda la administración financiera, claro. recursos humanos, legales, etc. Entonces, este, bueno, hay servicios de ingeniería, videojuegos, eh, todo lo que es producción eh, cinematográfica, este, producción de todos los contenidos audiovisuales. Bueno, todo eso genera una cantidad de, de actividad que no son bienes físicos, sino que son eh, servicios, servicios digitales este, o servicios de contenido intelectual. Eso es eh, lo que se llama globalmente servicios basados en conocimiento y en eso Argentina es un país muy fuerte este, que tiene una actividad que exporta eh, el tercer eh, nivel de exportaciones en, en, en Argentina. Es decir, la primera son las agropecuarias, la segunda es el, el sector automovilístico, el tercer grupo de exportación argentino son los servicios basados en conocimiento. ¿Qué, qué volumen más o menos anual en dinero? Mira, hay un, una, una, yo diría, un eh, nivel de 6 mil millones de dólares aproximadamente. Eh, Desde hace 4 o 5 años estamos exportando ese valor. Lo cual, te, te digo, es bastante significativo. Es bastante significativo, obviamente. Y, y, y digamos que, que, que, si vos tuvieras que nombrarme, vamos a bajarlo esto, aunque nombremos algunas empresas, no importa. ¿Me podés nombrar 3 o 4 empresas para tener una idea de, de, de, qué, de qué tipo de compañía estamos hablando? Que, se, que sean, que sean los, gra, los grandes aportantes a este, a este segmento. Sí, sí, bueno, en, en, en Lo que son tecnológicas, tenés a a Accenture, IBM, Globan, Grupo Asa, Belatex, Baufes, es decir, hay una cantidad de empresas tecnológicas argentinas que ya sean de capital internacional o capital local, tienen acá sus centros de operación, que están creciendo todos ellos. Este, por otro lado, tenés a las empresas que tienen acá sus centros de gestión de global, eh, ahí tenés a Petroleras, tenés a Bancos, tenés a... A compañías de, de servicios, este, American Express, por ejemplo, bueno, una cantidad de ellas que, que, que tienen acá sus, sus propios centros. Compañías de ingeniería, compañías, por ejemplo, Telefe o, o Viacom, que acaba de comprar sí. Telefe, es un eh, gran exportador de servicios a la región en el rubro audio, audiovisual. ¿no? Este, y también está Fox, está Turner, está Disney. Es decir, grandes productoras que hacen base en Argentina y exportan desde Argentina al mundo. Eh, producciones de videojuegos, este, hay compañías como Ethermax, que son muy buenas, muy, muy, muy sólidas. En sí, son los creadores de preguntados, le contamos a, a la gente. Así que ahí tenés un, un gran exportador, en este caso, de, de, de juegos para, para, para móviles. Eh, Exacto. Sí, sí. Bueno, bueno de, de, con eso tenés un, ahí un panorama un bastante claro un de panorama. lo amplio que es el sector. Bien, ¿sí? bueno, Macri lo puso el otro día, digamos, en, en, bajo, bajo los reflectores y los, y, y, los inu, y los iluminó, puso otras cuestiones también. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas creen ustedes desde Argencom? Estamos hablando con Luis Galeazzi, el presidente de esta asociación que nuclea empresas que, que, que exportan eh, en servicios basados en, en conocimiento. Luis, ¿qué, qué, qué creen ustedes desde... Desde Argencom, ¿qué falta para impulsar al, al segmento? ¿Qué cosas habría que hacer? Mira, esto es un, un área de altísima competencia en el mundo, porque la revolución digital es una cosa que está ocurriendo simultáneamente en todo el mundo desarrollado. Entonces, muchos países están compitiendo en este rubro. Es decir, tienen políticas públicas orientadas a los servicios basados en conciliación. Uh -huh. Entonces, estas políticas lo que hacen básicamente es dar impulso a distintas tecnologías o distintas empresas que producen y que consumen estas tecnologías para que eso va, promueva un crecimiento de la economía. Este, hace poco hubo un estudio acá en la región y dice que Argentina podría crecer en un, más de un punto de su Producto Bruto Interno si eh, sus empresas eh, digitalizaran, es decir, se actualizaran digitalmente más. De lo que están, es decir, si hoy crecemos al 3% anual, podremos crecer al 4.2%, es decir, hay, hay un volumen enorme de riqueza eh, potencial que hay en este sector este, por la inclusión de nuevas tecnologías que hacen más eficientes, más productivos los procesos industriales de servicios, de, bueno, de turismo, de educación, de, de, en cada uno de los rubros este, que vos podés este, analizar, ves la posibilidad de usar tecnologías digitales nuevas y eso genera un salto de productividad eh, muy muy significativo ¿no? eso ya ocurre en todo el mundo entonces este la, la oportunidad está en que argentina que es productora estas empresas argentinas producen estos servicios este, tecnológicos y digitales este eh, digamos expandan su, su capacidad de, de, de, de venta en la creación de un mercado digital argentino donde eh, todos los segmentos de la economía y vayan incorporando progresivamente ventajas, como por ejemplo hoy pueden ser algunos casos líderes o puntuales, como son Mercado Libre, claro. Despegar, ¿no? que son empresas argentinas muy exitosas. Mercado Libre es la compañía que más vale en Argentina, así que hoy su cotización bursátil es mayor a la de incluso YPF. El doble que YPF vale, más del doble. El, El doble de IPF, exactamente, en, en un trayecto de menos de 10 años. Sí. Eso quiere decir que hay un potencial de riqueza para capturar que es enorme. Entonces, bien lo, lo que se espera es que haya una política pública y una actividad privada orientada a eh, expandir ese, ese mercado. Bueno, Tavo, la última, y tiene que ver con esto que vos mencionás de política pública, en la, en la última... En la última... Reforma del Estado en esta especie de recorte, pese a que al gobierno no le gusta que, que use la palabra recorte, donde se volaron, entre comillas, un montón de subsecretarías o, o donde se cambiaron los rangos de un montón de, de organismos eh, vinculados con, con la estructura estatal con idea de bajar un 25% la, la carga de, de trabajos, eh, de, de, de, de, de, de puestos políticos dentro del dentro del Estado, que generó el propio gobierno, pero bueno, a dos años de, de gobernar, dos años y pico, quieren bajarlo un 25%, un 25% bueno, en este, en, este, en este tren de bajar la estructura se volaron un montón de, de, de subsecretarías, de, de muchos ministerios, y una de las que, de las que salió del, eh, del, del organigrama, por lo menos con el rango de subsecretaría, es justamente la de servicios tecnológicos y productivos que eh, conducía Carlos Palotti, que es un, un conocido en el ambiente de la tecnología y de los... Y de, los, y de los servicios, que fue presidente de la, de la CESI y de, de, de la Cámara de Software. Bueno, esa subsecretaría, esa subsecretaría que los representaba a ustedes, que justamente la idea era impulsar desde esa subsecretaría el sector, dejó de estar. Desde el gobierno dicen que lo, los planes continúan, que la, la idea continúa en otra, en otra estructura sin sub, sub, subsecretaría, pero que sigue. ¿Cómo ven ustedes esto? Que por un lado Macri diga, eh, vamos a impulsar los servicios basados en el conocimiento y por otro lado diluya a la secretaría que, que, los, que los contenía. Bueno, el, al momento de crear la secretaría este gobierno, eh, se hizo en el año 2015, se abrió una expectativa positiva muy fuerte en el sector, porque realmente fue el primer gobierno que le dio a este sector una, digamos, una ventanilla de atención permanente. Eh, evidentemente, el cierre de la subsecretaría no puede causar otra cosa más que este, bueno, un golpe a, claro. a esa expectativa original. Hoy en día, este, el gobierno ha anunciado, y ya salió en la prensa hace una o dos semanas, que había una especie de. Se, se habló de un megaplan para el sector, para, para la economía digital, para la economía del conocimiento, que todavía no se conoce. Se supone que ese plan, que eh, es ambicioso, que Macri lo, lo, lo expresó personalmente, en la apertura de las sesiones del Congreso, este va a tener que contener alguna alguna forma de resolución de este tema, de cómo se representa la relación del gobierno con este sector. Claro. Este, y estamos, bueno, esa expectativa está abierta. Yo, nosotros esperamos que en el diálogo que tengamos con el gobierno esto se aclare en poco tiempo, porque realmente eh, creemos que el gobierno de buena fe ven en el sector una, una gran oportunidad para, para el desarrollo argentino este, y todavía los instrumentos no están muy claros, con lo cual creo que es un momento para, para digamos, trabajar juntos, ampliar el diálogo y ver cómo se progresa en este sentido. ¿no? ¿Lo llamaron después de esto? esto sí, sí, Se sabe hace hasta. ya algunas semanas, se oficializó este, este lunes, pero se sabe ya desde hace, algún, desde hace algún tempito. ¿Lo llamaron después de que se, desde que se supiera que la, secretaría, la subsecretaría no iba a existir más? Sí, sí, justamente porque ellos preveían que esto podía tener un efecto este, negativo, un efecto de confusión en el sector, aclarando que todo el esfuerzo del gobierno sigue empeñado en esto y que se, esa preparación de un plan global para el sector sigue en marcha y que en poco tiempo, se habla de fines de, de este trimestre, eh, o sea, fines de este mes prácticamente, podría llegar a haber noticias. Entonces en este, el sector en este momento hay una expectativa abierta al respecto de qué va a ocurrir con esto, ¿cierto? Perfecto. Luis, te agradezco mucho por la charla. Te mando un saludo grande. Ah, igualmente, Sebastián. Un abrazo. Hablamos con Luis Galeazzi, presidente de Argencon, la Cámara de Servicios eh, Basados en Conocimiento. Las empresas que exportan este tipo de servicios tan importante, 6 mil millones de dólares, decía, eh, decía Luis, de exportación por año para este sector. La llamada economía 2.0, 3.0, 4.0, como, como, como quieras como quieras decirle. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos en más Solo Negocios. es personal. Son Solo negocios. Volvimos, 9:34, 17.5 calorcito en la ciudad de Buenos Aires, acá en el estudio LED, la verdad que estamos muy a gusto. ¿Con María está bien? ¿Mariano ahí de temperatura? ¿El operador? Si sí, levanta el pulgar, estamos perfectos. Pero se ve que afuera está lindo. Vamos a ver cuando salimos si hace mucho calor o si realmente eh, yo cuando entré ya empezaba a hacer calorcito. Bueno, vamos a hablar de... Ustedes saben, mañana es el día, el día Internacional de la Mujer, el presidente Macri. Estamos hablando de muchas cosas hoy, que, hoy vinculadas con Macri. Obviamente es el presidente, pero digo, hablamos recién de los, de los servicios basados en conocimiento que él mencionó en el, en el discurso de apertura de las sesiones del Congreso. También habló de algunas cuestiones que tienen que ver con, eh, con, eh, con, con, con paridad, habló de la, de la licencia, pa, de la licencia eh, para padres luego, eh, luego, de tener a, luego de tener a sus hijos, luego justamente de ser, de, de, de ser padres. Bueno, eso por ahí lo tocamos en, otro, en, en algún otro programa de Son Negocios, pero bueno, hoy queríamos hablar un poco de tema de paridad salarial y cuestiones que tienen que ver con el rol de la mujer en el mercado en el mercado laboral. Y para eso estamos en comunicación con Florencia Caro Sacchetti, que es coordinadora de, Pro de protección social de CIPEC. Florencia, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sebastián, un gusto. Bueno, igualmente. Vos? Gracias por atendernos. ¿Me escuchás? Hola. Ah, ahí estás. estás. ¿Me escuchás? Sí, ¿no? Sí, ahí te escucho. Ah, perfecto. Bueno, eh, te, te decía, no sé si llegaste a escuchar, bueno, en, en el contexto del Día de la Mujer, en el contexto de algunas declaraciones del presidente y de estos temas que se están, se están hablando eh, eh, por estos días, ¿nos querés contar un poco cómo es el panorama de, a, nivel, a nivel números y demás de la mujer y, lo, y, y, y su salario en el mundo laboral de hoy? ¿Cómo, cómo están esos, esas, esas cuestiones, esa disparidad? Sí, claro. En Argentina lo que se registra es una brecha del 27% en el salario entre varones y mujeres. Esta brecha asciende entre los que tienen un menor eh, nivel educativo, incluso entre mujeres que están casadas. También en los sectores de menores ingresos esta brecha se amplía y en la economía informal eh, también son las mujeres las que ganan aún menos que la brecha promedio que se observa. Bien, ¿esto se mantiene a lo largo del tiempo? ¿Ha ido bajando el último tiempo? ¿Hay algún avance o estamos más o menos siempre igual? No, en general se, man se ha mantenido bastante constante. Es también un síntoma de dos fenómenos que también se observan. Por a un ver. lado, los sectores en los que las mujeres suelen desempeñarse laboralmente, que son sectores peor remunerados y de menor dinamismo. Sí. Y por otro lado, la menor representación de las mujeres en los puestos eh, de toma de decisiones y puestos de liderazgo. Bien, porque si vos tomás la masa, la, la masa total del salario que ganan los hombres y la masa total del salario que trabajan las mujeres, obviamente que hay una disparidad, pero tiene que ver cómo están conformadas, es lo que vos decías, en qué sectores trabajan, trabajan las mujeres y qué acceso tienen las mujeres al mercado laboral más remunerado, ni hablar de puestos gerenciales. Exactamente, sí, sí. Se ve en los puestos de liderazgo y puestos de toma de decisiones se ve una clara brecha en la que las mujeres están muy subrepresentadas tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Dónde más? ¿En el público o en el privado? En, en ambos se registra más o menos eh, lo mismo. En el sector público, bueno, ahora vamos a ver en el Congreso la ley de paridad que sí. ahí va a disminuir, pero en ambos casos eh, se ve bastante clara esta brecha. ¿Qué opinan de la ley de paridad de ustedes eh, no, en cuanto a la conformación y demás? Eh, nosotros la celebramos, eh, creemos que los cupos eh, son una buena medida para incrementar la participación femenina eh, porque actualmente si no las mujeres no llegan y se encuentran subrepresentadas. El cupo que se puso del, 30, de los, del tercio, sí, en del tres si no me equivoco, sí. eh, al final más que un piso terminó siendo un techo porque la representación de las mujeres en el Congreso no se incrementó desde ese momento. Claro, claro, o sea, se usa hasta para cumplir con la ley y no más allá. Exactamente. Bueno, y, y ustedes de Cipec, que ustedes, obviamente Cipec es un organismo que, que, que, que, que, que diseña políticas, que da recomendaciones, en muchos casos se toman, en muchos casos no se toman, digo, de acuerdo al gobierno de turno, pero, pero ¿qué cosas creen ustedes que se tendrían que hacer tanto en el sector público o, que, o que en, el sector, en el sector privado como para achicar estas, estas brechas salariales? Eh, no, bueno, nosotros por un lado... Eh, fomentamos en la, las metas o los cupos de género para aumentar la representación de mujeres en los puestos de trabajo. esta línea de trabajo muy fuerte que tenemos desde CIPEC es el tema de las licencias. Fomentar las licencias, aumentar las licencias eh, de paternidad, incrementarlas digamos, y crear licencias familiares son dos medidas que fomentan a la... La vinculación de los padres también en las tareas de cuidado, que es una de las mayores barreras para la inserción laboral de las mujeres. Bueno, también una de las grandes trabas que prendan las mujeres es toda la carga de trabajo de cuidado y trabajo no remunerado que practican, que esto como una doble carga laboral con su inserción laboral en el mercado de trabajo. Bien, Entonces, ¿y usted, con... ustedes creen que eh, la, la instauración de la, de la licencia para los padres, eso termina redundando en una mejora salarial para las mujeres? En... Facilita la inserción laboral de las mujeres. Ah, para la inserción, ah, okay, ok. Claro, exactamente. Y como te decía recién, una de las grandes trabas que también enfrentan las mujeres es que tal vez trabajan menos horas o al tener otras cargas de cuidado no pueden tener como la misma dedicación en el mando del trabajo que pueden llegar a tener los varones que no están tan relacionados a esas tareas. Bueno, y ya, ya que estamos hablando de licencia, salimos un poquito del, del tema de salario mujer y te pregunto, porque uh -huh. se habla de que, bueno, hoy la licencia para los padres es de dos días. Yo tuve una hija uh -huh. hace dos años y me tocaron uh -huh. legalmente esos, esos, dos días de, claro. esos dos días de licencia. Se habla de que el gobierno lo podría llevar hasta 15 eh, uh -huh. y, y, y, digamos, y, y del otro lado del espectro tenemos países donde hay licencias de hasta, de hasta un año por, para, los, eh, para los padres que pueden elegir el padre o la madre y tomarse tomarse esa, esa licencia. ¿Ustedes, de CPEC, qué ven y qué creen que sería lo más razonable eh, eh, para, para ese tiempo de licencia? ¿Cuánto tiempo? Eh, nosotros, desde nuestra propuesta, eh, creemos que tendría que haber una licencia para maternidad en primer lugar de 98 días mínimo, porque es lo que establece la Organización Internacional del Trabajo, como el mínimo que necesita una mujer. Eh, después, en nuestra propuesta proponemos una licencia de 30 días para padres y una licencia de uso indistinto, llamada licencia familiar, de 60 días, que puede usar tanto la madre como el padre. Creemos que esto fomenta la, la, la coparentalidad, o sea, que los dos padres se involucren en las tareas de cuidado. Pero también un punto importante que consideramos es que... Eh, tiene que ser universal. Hoy en día los trabajadores independientes, los trabajadores informales, por ejemplo, no tienen acceso a una licencia. Seguramente uno de cada dos trabajadores la tiene porque es un derecho garantizado para los trabajadores asalariados. Claro. Y quedarían afuera. Y por lo que estuve viendo, no, no está todavía, porque lo que dijo Macri fue muy amplio y todavía no está claro. Pero tampoco entrarían los trabajadores del estado. Es medio raro, ¿no? que una, que una propuesta, estamos hablando sobre supuesto, ¿no? Pero, que una propuesta que impulsa el presidente de esta manera, con este énfasis, no involucre a los trabajadores del estado. ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, no, lo que pasa es que en algunos casos el, el sector privado está regido por lo que es la ley de contrato de trabajo, pero sí. por otro lado eh, las administraciones eh, la administración nacional y las administraciones provinciales, estatales, tienen sus propios convenios marcos, en los que en algunos casos de hecho exceden eh, por bastante la ley de contrato de trabajo por ejemplo en el caso de de Tierra del Fuego, tienen 180 días de licencia familiar que puede usar o la madre o el padre, que es, un, es el único caso en todo el país. Claro, pero esto, esto se, se implementa a nivel provincial, ¿es correcto? Claro, pero la Administración Nacional eh, también tiene eh, un régimen distinto, por ejemplo, actualmente la licencia familiar en el régimen nacional es de 100 días, mientras que la ley de contrato de trabajo es de 90. Ah, claro, o sea, el, el, ahí hay un retraso en el, en el sector privado. Eh, claro, es como que se rigen por, distintos, por distintas leyes, Marco, digamos. Bueno, Florencia, te agradezco mucho por la charla. Te mando un saludo. Perfecto, gracias. Hasta Chao, luego. hasta luego. Hablamos con Florencia Caro Sachetti, coordinadora de protección social de Cipec. Recuerden, nuestra cuenta en Twitter, arroba, solo negocios web, y tenemos una página en internet. Ahí mismo, cuando termine este programa, un rato después, lo colgamos al programa. Colgamos el programa en nuestra página web para que lo puedan volver a escuchar online, para que lo compartan en redes sociales. Les dejamos los links a los principales temas que tocamos en esta mañana en Radio LED. Ahora música y volvemos con el último bloque acá en Solo Negocios. No se vayan... Negocios, con Sebastián Catalano. volvimos último bloque en solo negocios vamos a hablar de una empresa que me encanta que, que me encanta, que conozco algunas cosas que quiero conocer otras, que estuvo en las noticias en, eh, en, las, últimas, en las últimas semanas pero es esas esas compañías digamos que, que yo creo que le hacen falta a la Argentina para, para, para despegar para empezar a ser a, a hacer, a hacer relevante, para agregar valor para tener peso a nivel global estoy hablando de Bioseres Y estamos en comunicación con Federico Truco, que es el CEO de la compañía. Federico, ¿cómo estás? Muy bien, Sebastián, gracias por la llamada y por las palabras de introducción. Bueno, bueno Federico, Bioseres, vamos a empezar. Quiero que me cuentes bien qué, qué hace la compañía y que le cuentes a la gente puntualmente, así, así aprendemos y ampliamos los conocimientos todos. Pero en, el último, en, en las últimas semanas eh, trascendió que Bioseres estaba en un proceso de IPO o de, o de oferta pública de acciones para salir a cotizar en Estados Unidos. Ese proceso se demoró por algunas cuestiones, le pegó en un momento la, los, los vaivenes de la, de la economía, de la economía global, pospusieron un par de veces esa, esa, esa, esa salida a la bolsa en Estados Unidos y quería que vos me cuentes en qué estado está esa situación. Sí, perfecto, Sebastián. Mirá, eh, obviamente nosotros somos una compañía que hoy tiene más de 300 accionistas y siempre tuvimos una fuerte vocación por, por convertirnos en una empresa pública, más allá de que entendemos que no es un fin per se, sino una herramienta más para poder llevar adelante nuestro plan de crecimiento. Eh, en ese, con ese objetivo, eh, a principios de año, en el mes de febrero, teníamos previsto listar, eh, tanto en el mercado de Nueva York como en el de Buenos Aires, eh, y eso lo teníamos previsto hacer la semana del 5 de febrero. Lo que terminó ocurriendo esa semana, que quizás es de público conocimiento, hubo una corrección muy importante, Sí. Eh, a nivel global, pero principalmente en el mercado de Nueva York, que generó mucha volatilidad y, y, y bueno, había habido un par de transacciones previas de compañías vinculadas a Argentina que, que habían sufrido el impacto de esa volatilidad que empezaba a levantarse. Eh, nosotros eh, ahí decidimos evitar eh, salir en esa semana en particular para no estar afectados por, por la volatilidad del momento y lo que ocurrió es que en los números que teníamos en los prospectos, que, que miran los inversores para sus decisiones, eh, ya dejaban de tener vigencia a partir del viernes de esa semana. Entonces, eh, la compañía decidió actualizar sus prospectos, eh, tanto el de Nueva York como el de Buenos Aires, que, que el, el de CXNB, y estamos en ese proceso en este momento, y, bueno, buscaremos terminar de salir, eh, o salir por, por, por, en forma definitiva, cuando la volatilidad del mercado... Eh, no sea un factor, ¿no? Eh, Esa es un poco la, la larga historia contada en pocas palabras. ¿Y, y cuándo crees que eso podría ser eventualmente? Ah, hay, hay distintas ventanas. Eh, nosotros creo que en un mes deberíamos cumplir con todos los procesos regulatorios para poder tener actualizados nuestros números y a partir de entonces, eh, en cualquier momento, cuando, cuando veamos que tenemos las condiciones de mercados adecuadas. Eh, de vuelta, ¿no? para la compañía es, es algo lindo, es algo muy importante para su plan de crecimiento futuro, eh, pero eh, es un, digamos, un hito más dentro de todo lo que, que debemos hacer para tratar de crear valor para nuestros accionistas y para, obviamente para... Para nuestro país, ¿no? Bueno, le contamos un poco a la gente qué es y qué hace Bioseres. Perfecto. Eh, Bioseres es una empresa que se dedica a la, a la biotecnología. Eh, utiliza la genética moderna para desarrollar soluciones en el ámbito agropecuario. Eh, y, y dentro del ámbito agropecuario trabajamos sobre dos tipos de soluciones. Eh, soluciones que nos permitan aumentar... ...la productividad de distintos cultivos... ...minimizando el, el impacto ambiental de la agricultura... ...o sea, cómo podemos producir más granos... ...consumiendo menos agua, ahorrando nutrientes... ...minimizando eh, el impacto ambiental... Eh, de, ...de los procesos productivos... ...eso si crees es históricamente lo que... ...con lo que iniciamos eh, la carrera de bioceres... ...y después, más recientemente... Entonces empezamos a concentrar en tecnologías que nos permitan hacer más con lo que ya producimos. Entonces, uh -huh. en vez de decir, bueno, ¿cómo puedo producir más kilos por hectárea? Eh, no, en vez de producir más kilos por hectárea, veamos cómo podemos hacer más cosas con lo que hoy ya producimos. ¿Cómo puedo aprovechar eh, la biomasa que genera una planta de maíz y que hoy se volatiliza para obtener eh, biopolímeros o para obtener eh, cemento, asfalto? ¿Cómo puedo utilizar a las moléculas orgánicas que genera una planta sembrada en el campo para atender distintos mercados finales y de esa manera expandir la, los usos de las materias primas agropecuarias. Y, y en ese sentido, Sebastián, creo que eh, poder expandir los usos y poder hacer más con lo que ya tenemos es, tiene un impacto económico mucho más relevante para lo que es el Producto Bruto del país o lo, la agricultura en forma agregada, que es eh, producir más por hectárea, ¿no? y, y ahí es donde estamos, si querés, redirigiendo nuestro foco. Bien, una empresa eh, de, de tecnología de punta con una conformación con una, eh, con un poco extraña, por lo menos para, para, lo, que estamos, para lo que estamos acostumbrados. Vos me, me contabas recién la cantidad de, de accionistas que tienen, contame un poco cómo es la estructura y quién es el dueño de Bioseres. Bueno, Bioseres no tiene un dueño, eh, que, que creo que en ese sentido es más parecido a una cooperativa moderna, si querés, en algún aspecto, eh, anclada en lo que es la sociedad del conocimiento. Bioseres tiene muchos accionistas, en su mayoría son productores agropecuarios, que en plena crisis del año 2001, cuando parecía que nos caíamos del planeta, decidieron crear una empresa para desarrollar localmente... Eh, soluciones que, que, que, que hasta entonces nosotros importábamos de otros desarrolladores internacionales, compañías multinacionales. Y creo que la, la visión de fondo acá de esta gente, que sabía muy poquito de biotecnología entonces, era que, que Argentina eh, tenía buena ciencia, de hecho es el único país en Latinoamérica que tiene tres premios Nobel en el mundo de las ciencias biológicas o ciencias de la vida, Entonces tenía una buena escuela, tenía un sistema científico académico robusto, pero que por algún motivo eso estaba desconectado de la economía real. O sea, el impacto económico de ese conocimiento nos era esquivo, o se iba por otro lado. Entonces, eh, Bioceres surge esencialmente como un puente que trata de transformar ese conocimiento que generan nuestras universidades, nuestros institutos, nuestros científicos, en eh, riqueza, ¿no? en valor económico. Y bueno, hicimos muchas cosas mal al principio y a partir de los errores uno va aprendiendo y así fuimos construyendo la empresa que hoy tiene más de 300, 300 accionistas, eh, en, en, todo, todo, todo hecho con, con amigos y familiares, no es que eh, nos hemos fondeado con fondos internacionales, sino con, con el esfuerzo de, de empresarios locales vinculados al sector agropecuario, algunos más importantes, otros menos, eh, que, que vieron en esto una forma de, de creación de valor distinta a eh, los usos y costumbres que tenemos eh, en las inversiones a nivel local, o sea, en vez de comprar unas hectáreas más de campo o una propiedad en la ciudad y e ir de esa manera manejando los excedentes, bueno, decidieron invertir en, en activos intangibles como le llamamos nosotros a, al conocimiento, ¿no? ¿Por qué crees que, que algo, digamos, eh, como vos decías, con, con, con, tanto, eh, con tanto cimiento, como lo que vos explicabas de, de, lo que tiene que ver con la parte científica y demás, eh, no, no, no trasciende todavía a, a, como vos decías, al sector de la, de la, de la economía, de la economía real, con todo el potencial. Que, que, tiene, que tiene Argentina en, en desarrollo tecnológico, en este caso para el agro, pero para muchos otros más, pero también para el agro, que es una de las principales actividades de, de, del país. ¿Por qué crees que, que, hay, que existe todavía esta, esta desconexión? Ustedes son una empresa eh, muy joven que han crecido mucho y muy bien, pero digamos que son como un caso eh, eh, eh, aislado. Te pregunto a vos, ¿es un caso aislado o vos ves que más compañías se están metiendo en esto? Yo, yo creo que hay múltiples factores, eh, creo que hay industrias, por ejemplo en la industria del software que de alguna manera tiene tiempos más cortos porque un desarrollo uno lo puede tener en semanas o meses eh, y uno puede penetrar un mercado con una app en, en relativamente cortos plazos y lograr madurez en, en periodos muy chiquitos, eso en, cuando vos operas con seres vivos eh, en la industria biotecnológica tanto en la agricultura como en las farmacéuticas eh, los tiempos son muy largos, ¿no? Lo, vos, para poder llegar a, a un producto en góndola a lo mejor necesitas 10 años. Claro. Y las inversiones, por lo, por, por, o sea, en, en forma concurrente, son, son muy significativas. Entonces, hay un tema de eh, cortoplacismo que hace difícil inversiones de largo plazo que, que uno tiene que estructurar a través de capital y no de deuda porque no sos sujeto de crédito. Claro. Entonces, eso culturalmente requiere un tiempo, y, y lo que necesitas es un buen ejemplo. El momento que vos tenés un grupo de inversores que tiene una experiencia exitosa y con un alto retorno por haber esperado este tiempo y haber acompañado una inversión que parecía muy, muy difícil inicialmente, empezás a crear una comunidad dispuesta a reinvertir en ese mismo espacio. Eso es lo que está pasando, si querés, en el mundo de las compañías eh, tecnológicas del software, donde... Después de tener algunos casos de éxito, se empieza a generar un ecosistema de Venture Capital, eh, fondos de, de Private Equity, todos to, to los distintos escalones de una escalera que vos necesitas tener para salir de un garage y terminar en eh, la bolsa de Nueva York, como puede ser el caso de Mercado Libre, Globant, Despegar y otras empresas de ese tipo. Yo creo que en, en, en el mundo del agro, las tecnologías para el agro, Eso es más lento y, y nos faltan esos ejemplos. Nosotros obviamente nos gustaría poder ser una empresa ancla de esta industria a medida que vayamos concretando determinados hitos y que las personas que tuvieron una experiencia exitosa se, se empoderen y pasen a hacer eh, lo mismo en forma independiente. Y esto le, le dé al país una, otra industria, si querés, de, de alto, alta tecnología. Después lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos que empezar a como, como empresarios a, a tener una cultura de la innovación. Eh, yo creo que entender que, que es más fácil competir cuando uno hace algo que otros no hacen. O sea, competir haciendo mejor lo que otros ya hacen es una exigencia sobrehumana. Eh, sí. Competir haciendo lo que nadie más hace es mucho más fácil porque no tenés con quién comparar. Vale, estás Entonces, un poco más de inventiva por ahí o de imaginación, ¿no? Y bueno, pero creo que si hay algo que los argentinos tenemos es creatividad. Lo que tenemos que después hacer es mezclar eso con el rigor y la disciplina. bien Federico tengo la última, porque resultados. se me termina el programa. ¿Qué crees que le va a, qué, qué cosas le va a sumar la salida de la bolsa a la, a la compañía? Una compañía estructurada de esta, man, de esta manera tan poco convencional, como vos decías, casi con un formato de cooperativa. mira yo, eh, fundamentalmente visibilidad y, y la posibilidad de que otros se empoderen y quieran hacer lo mismo, eh, eh, para mí eso es lo más significativo. Obviamente para Bioseres el acceso al capital va a ser más barato y nos va a permitir crecer más rápido, pero nuestro principal anhelo es que esto pueda mostrarle a otros que están haciendo cosas similares que se puede, que, que hay que salir un poquito de la queja, eh, que las herramientas las tenemos adentro de nuestra cabeza y que es mucho más fácil competir por diferenciación que por fuerza bruta. Federico, ¿cuánto factura la compañía por año? Mira, diciembre de este año anualizado 130 millones de dólares. Perfecto. Bueno, mucha suerte con lo, con lo que viene. Te mando un saludo grande. Gracias, Sebastián, por, por el llamado. Hablábamos con Federico Truco, CEO de Bioseres. Interesantísima compañía. Bueno, amigos, se nos terminó este Solo Negocios. Mariano Tolosa, gracias por la operación en esta mañana. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 9 de la mañana en otro Solo Negocios en Radio Led. Chau.